Justo además en la semana de la memoria El presidente un poco que lo relativizó Ayer lo descartó, no es una medida Que esté pensada para este momento Pero queríamos hablar de todos modos Con eh, Andrés Gil Domínguez Constitucionalista, pampeano Andrés, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, te consultamos Como uno de los constitucionalistas más reconocidos del país, pero también como del de, de pampeano con el que compartimos algunas horas de, de juventud y de, de, de este, recreación acá en La Pampa. ¿Cómo estás este, viviendo particularmente este momento en la vida cotidiana ahí en Buenos Aires? ¿Y extrañas La Pampa, te pregunto? Sí, extraño La Pampa porque tengo mis amigos de la vida, que somos mis hermanos, tengo tías de avanzada edad, hermanas de, de mi mamá y de mi papá y con lo cual estoy en contacto permanentemente pero es extraño, extraño también no, no poder dar clases este este trimestre, este cuatrimestre por ahora, uh, das sí, clases en la universidad de acá en el claro, uh -huh. claro, y, y entonces es extraño ese movimiento pero me parece que lo, lo más importante de esto es es generarse rutina el, que permitía dentro del de, hábitat de la casa de cada uno y eso ayuda a, a sobrellevar un poco el aislamiento, ¿no? yo tengo rutinas de, de a la mañana tomar sol en el balcón, después trabajar, después leer después jugar con mis hijos, después entrenar con mi hijo mi hijo tiene 14 años, va a cumplir 15 ahora vamos a cumplir, yo cumplo el 28 y el 31 así que lo vamos a festejar acá en el aislamiento por Instagram seguramente bueno, pero es un jugador federado de, de horas básquet así que tiene una necesidad de entrenamiento diario yo también yo, como sigo jugando al básquet veterano Entonces hacer todos los días una hora de, de entrenamiento, también viene muy bien. Y después bueno de conectarse a la noche, a las 9 de la noche salimos todos a los balcones y nos conectamos todos los que estamos acá, ponemos música, aplaudimos, pone bueno, el himno, yo pongo el, el gol de paradona a los ingleses por rato de turismo. Bueno. <risa> sí. ¿En un serio para, es eso? Sí, bueno. sí, sí. Está bien. un poco para, para conectarnos y, y saber que esto es duro, que es duro, que es difícil, que no es agradable pero que es la mejor opción para protegernos nosotros, para proteger nuestras familias y para proteger a las personas más vulnerables. Porque en la vida que nosotros cuidemos estamos liberando camas, respiradores, médicos, insumos que van a necesitar a aquellas personas afectadas, especialmente de los sectores más vulnerables si el coronavirus ingresa a estos sectores. Entonces me parece que hay que hacerlo por uno, por la familia y también por una suerte de responsabilidad y empatía social para las personas más vulnerables. Está bien. Eh, cuando te preguntaba si extrañás, este, aludía un poco a que, por supuesto, las costumbres, las manías de las ciudades enormes como Buenos Aires son distintas a las de cualquier ciudad pampeana, y en este contexto vuelve a notarse... Eso. Te pido, si querés una mirada de esto que es el sentido común, pero también desde tu profesión, obviamente, respecto de la aplicación de la cuarentena, qué significa, y, y también esto del estado de sitio que ha vuelto a sonar como una posibilidad, no sé si por sugerencia de algunos gobernadores o de algunos otros sectores. ¿Qué, ¿Cuál es tu mirada y qué significaría que hubiera un estado de sitio? En primer lugar, que el, el presidente ha hecho muy bien en utilizar un mecanismo constitucional que es la emergencia, que también está previsto en los tratados sobre derechos humanos, que permite restringir ciertos derechos como la libertad física o ambulatoria en pos de resguardar y proteger la, el derecho a la salud pública como un derecho colectivo y, y los demás derechos conexos. En este sentido en el marco de, la, de una emergencia constitucional, sigue funcionando plenamente el Poder Judicial, si una persona viola el aislamiento es puesto a disposición de un fiscal, de un juez, quienes hacen seguridad interior son las fuerzas policiales, no las fuerzas armadas, y está la posibilidad de ir tomando medidas dentro de la emergencia para satisfacer de forma proporcional la protección de la salud pública y restringir lo menos posible la libertad física ambulatoria y, eventualmente, otras libertades. En cambio, con la declaración del estado de sitio, se le concede al presidente la posibilidad de arrestar o trasladar a las personas de un punto a otro del país sin intervención de un juez, sin intervención de un fiscal, que han detenido a disposición del Poder Ejecutivo. Solamente esto se puede realizar mediante una acción de habeas corpus, Y la ley de seguridad interior posibilita que el presidente haga uso de las fuerzas armadas para hacer seguridad interior. Entonces el estado de sitio es una situación de máximo limitación o restricción de los derechos. Se los faculta el presidente eh, con de una forma extraordinaria, pero solamente puede restringir la libertad de circulación, si no puede restringir o suspender cualquier otro derecho o garantía que se considere que se debe hacer en pos de superar la situación de conmoción interior que dio lugar al estado de sitio. Y se puede poner a las fuerzas armadas de vuelta en la calle a detener personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el estado de sitio porque es algo de última ratio, algo que no tenemos que obligar al Presidente a declararlo, y la mejor forma de ayudarlo al Presidente a que no lo tenga que declarar si estemos en esta situación, es cumplir con el elemento social obligatorio y preventivo. La mejor forma de ayudar al presidente para llegar a una situación que es la situación de máxima restricción de los derechos dentro del campo del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos. Bien, eh, lo acabas de resumir y hemos visto algunos artículos en medios nacionales con tu firma, eh, destacando en algún sentido la, la herramienta que eligió el presidente o el Poder Ejecutivo te, te consulto desde el derecho cómo crees que ha sido, si es que tenés una posibilidad de, de, de, de conocerlo, porque no necesariamente contás con la información, pero digo, ¿cómo crees que ha sido la aplicación de, esta, de esto que llamamos cuarentena general? Y yo tengo un problema, que estoy aislado. Entonces, eh, no, no sé cuál ha sido el grado de acatamiento. Las noticias que circulan hablan de un alto nivel de acatamiento, salvo en ciertos sectores de la provincia de Buenos Aires, donde se hace más, más difícil por ahora. Pero que da, día a día, es un, un hecho cultural. ¿no? Imagínate, Juan Pablo, que esto es como que te dicta una prisión domiciliaria sin juicio previo, sin garantía de debido proceso y sin condicionamiento psicológico previo de que podés perder tu libertad. Entonces, esto no es en 24 horas que todas las personas pueden aceptar esta pérdida de libertad, fundamentalmente porque el coronavirus es un enemigo que vos no ves que crees que nunca te va a tocar que no te puede afectar o no lo ves venir, no es palpable, entonces a muchas personas les cuesta concientizarse de esta limitación de la libertad ambulatoria y de el por qué está limitada esta esta libertad física ambulatoria porque no, no pueden todavía verlo pero a medida que pasan los días a medida que vienen informaciones del, del extranjero a medida que vemos qué está pasando en España, en Italia, son dos países muy cercanos a nuestras raíces, a nuestra cultura y a nuestros afectos, creo que el aislamiento social obligatorio preventivo va a ser cada vez cada día más eficaz. Y también en la medida en que la, las fuerzas de seguridad claro. sean más estrictas en términos de hacer cumplirlo, y el que no lo cumple será sometido a un proceso, a un proceso penal. Y fundamentalmente hay que tener cuidado, hay que recomendarle que aquellas personas que vuelven de viaje y que tienen que estar en aislamiento eh, obligatorio en las condiciones que se le imponen, no dejen ese aislamiento, porque ahí ya no están incumpliendo el código penal en términos de no cumplir con una orden de una autoridad competente. Ahí están ya dentro de un duelo eventual de propagación de una epidemia que la, la pena desde 3 a 15 años. entonces Esas situaciones también me parece que hay que explicárselas a la gente para que vean cuáles pueden ser los efectos, las consecuencias, la gravedad de los hechos de no cumplir un aislamiento, el aislamiento social obligatorio preventivo. Bien, Andrés, eh, agradecemos más vale el contacto. Si crees que queda algo por agregar sobre estos temas o lo que quieras, más vale el micrófono está abierto. No, solamente para mandarle un abrazo a todos los pampeanos y las pampeanas. Esa es mi casa, esa es mi tierra... Decirles que esto es duro, va a ser duro, pero que no es imposible y que pensemos en nosotros, en nuestras familias y pensemos en aquellos que más van a necesitar que de las camas y del sistema sanitario para eventualmente ser atendidos y, si el virus los contagia. Gracias, de vuelta. Gracias, un abrazo. ¿eh? Andrés Gil Domínguez es constitucionalista, es pampeano, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de La Pampa, en la Universidad de Buenos Aires, y una de las miradas más requeridas a nivel nacional para explicar qué es esto de la cuarentena general, qué podría ser y ojalá no sea el estado de sitio. Radio Kermés está en todas partes. Todas partes.